creo que encontramos el equipo, empezamos a ser mucho más tolerantes con nosotros mismos, creo que esa fue una una de las claves. Eh todos sabíamos que podíamos estar un poquito más arriba y eso muchas veces nos jugaba en contra y sobre todo los cierres de partido bueno, lo nublábamos y no no jugábamos en equipo. Creo que el equipo ahora está está bien, creo que con la llegada de Guillermo le dio su bronta, le dio su bueno, su toque Así que bueno, tenemos que estar contentos, se hizo eh un gran final cierre de cierre de liga. Así que bueno, tenemos premio de jugar play-offs, bienvenido sea. Creo que estamos haciendo las cosas bien, así que bueno, daremos en la última fecha haremos todo. Bueno, como bien marcas, no, crecimiento madurez en el equipo, ¿no? Eh porque hoy levantaron un partido que estaba complicado, dejaron sin anotar Olimpo casi 6 minutos en el cierre del partido. Después cuando había quemaba las papas eh, Lucas anotó los ocho libres consecutivos y Boca se queda con este triunfo. ¿Cuál fue la clave hoy? Sí, fue lo mismo tanto el partido como, como comunicaciones. Partidos donde nosotros hicimos un gran desgaste con Ferro, donde fue un partido largo, duro, sabíamos de la importancia que tenía. Y bueno, ya enseguida el partido con comunicaciones eh, y fue un partido similar, seis y siete abajo en el primer tiempo o más, me parece con comunicaciones y de atrás. Así que lo que te decía, la tolerancia, el la paciencia de, de de trabajar el partido, así que tenemos que estar muy contentos porque son partidos que en otro momento por ahora mismo lo lo vimos muy perdido, así que bueno, contento y como te decía, tenemos un partido más, que bueno, ojalá que ese partido no nos meta de lleno en el estadio. Bueno, y cual importante que el equipo haya aparecido en esta etapa, ¿no? del año, en esta etapa de definiciones y con un Boca que estaba penando por abajo y ahora sueña con cosas importantes. Sí, era que un poco lo que te decía, fuimos todo el año a los tumbos, como se como se suele decir. Eh, y bueno, lo agarró un gran final de liga, se eh, remarcaba que que bueno, en este caso Guillermo le le dio su impronta, puso bien los roles a cada uno. Y y bueno, eso se nota, se nota y y sobre todo se trabajó mucho lo que te hablaba de la parte de la tolerancia, en el del En, viste en, en bancar al compañero, tratar de ser más más unidos en los momentos clave, me parece. Y bueno, creo que se está notando eso, sobre todo en estos partidos de cierre donde contingente, probablemente en otro momento lo hubiesen perdido. Bueno, y ahora nadie va a querer jugar con este Boca en play-off, digo. Ah, eh se viene Formosa para cerrar esta fase regular y ustedes buscando terminar 14 o 16, pero bueno, no más de ahí, que que en positivo, ¿no? Para una campaña que venía siendo mala. Sí, vamos a a, a tratar de hacerlo nuestro y ganar en Formosa. Eh, estamos bien, estamos pasando un buen momento y bueno, se verá en qué posición nos toca, obviamente que que podemos ser un un rival peligroso. Tenemos un lindo equipo, lo dije muchas veces, y bueno, hay que ver después por los porotos qué qué lo que pasa, pero les digo, la liga es muy pareja, creo que hay uno o dos equipos que están poniendo un pasito por encima, pero eh los perfiles son totalmente distintos, acá hay muchos jugadores que que han jugado eh han salido campeones, han jugado play-off, eh han jugado en Europa, así que eh no le va a pesar para nada. Bueno, felicitaciones por el buen momento y a seguir en carrera. Nada, muchas gracias.